Uno contra uno, estamos hasta las 13, hablamos en el arranque del Hotel Quórum con Santiago Ortega que, bueno, está cubriendo un, un mitin, un encuentro, una reunión eh, de los popes de la Asociación Club de Clubes Con Fabián Borro la cabeza, en un rato vamos a tener más contacto con él para saber de qué se trata qué temas se van a tratar, si es que podemos averiguarlo pero también hablamos de la histórica Victoria Calamar, la victoria de Platense en la noche de ayer en quinto juego Y por eso vamos a estar hablando ahora con Alejandro Cholo Vázquez, el técnico de este equipo de Platense. ¿Cómo te va, Cholo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, hola Buen día, ¿cómo estás? ¿Seguimos de festejo? <risa> no, la verdad que ayer te lo tengo de comer y llega a mi casa y me puse a el partido y la verdad que no me puse dormir. Pero bueno, ¿cómo eh, vos? ¿Y qué te parece? Digo, es un logro... es un logro bárbaro, ganar la, la, la Liga Argentina con tantos equipos, una temporada tan larga, eh, con sí, play que fueron realmente muy peleados sí, la verdad sí. que hay mucha presión eh, y, y el disfrute me imagino que es interminable Sí, la verdad que es sí, como decís, es un torneo larguísimo muy duro con, con muchos viajes en el medio con Con, ...con pocos jugadores... ...con pocas fichas... ...y se hace difícil... largo del año... ...pero la verdad que... ...nosotros tuvimos un grupo de jugadores que... ...que se vendaba al 100% y, y... ...bueno, creo que todo el, el sacrificio... ...y la humildad... ...y la predisposición que tuvieron para entrenar y trabajar... bueno que nos hizo poder salir campeón. Eh, bueno, una serie rara, ¿no? Porque me parece que ustedes se vieron sorprendidos... ...en el primer partido... y eso hizo que la serie se alargue y estuvieron con la soga al, al cuello en el cuarto porque tenían que ganar sí o sí en condición de visitante y después en el quinto ganaron con una autoridad tremenda sí, sí, la verdad es que ellos creo que los dos partidos locales fueron muy parecidos eh, los dos partidos en el primer, en el primer partido ellos nos el en el último cuarto con, con un porcentaje muy alto y nosotros estábamos rápidos nos llevaron el juego después se nos puso bravo cuando perdimos el tercer partido ya que la verdad que nos ganaron claramente y después del partido estábamos muertos, y de decir la verdad, yo el, el sábado de la mañana, después del tercer partido, personalmente yo estaba muerto y la verdad, se les decía que era una colega tuya, los jugadores me levantaron a, a mí, la verdad que los jugadores estuvieron enredados y llamaron con ellos, hablaron y dijeron que había que salir de esta y la verdad que El equipo mostró una personalidad y un interés terrible. Y bueno, fue lo que nos al cuerpo y fue la ganador. ¿Pensaste que la perdían? Estaba brava. La verdad, estaba brava. ¿Y, ¿Y por qué? Que, que, a ver, más allá de haber perdido la localía, más allá de estar Match Point abajo, este, ¿qué le veías a San Isidro que, que te hacía pensar eso? No, yo lo que vi fue que el tercer partido ellos nos hablan claramente porque nosotros fuimos muy mal eh, y al momento no lo pudimos encontrar la vuelta a partido en ningún momento salimos en el segundo cuarto y nos dominaron claramente se lo dice a Sebastián Torres después del partido nos, nos habían dominado del principio a fin y, y era como que yo no no la realidad no, no, no lo veía bien al equipo mío pero tengo que repetir fuimos a entrar a la noche ese sábado a la noche y la verdad que los jugadores me hicieron que, en vez de yo levantar a los jugadores los jugadores me levantaron a mí y bueno, ¿eh? ¿eh? demostraron un carácter y una personalidad sí, sí, sí. demostraron la personalidad que, que la realidad te iba a hablar de todo el año porque para nosotros no nos fue tan fácil como, como pareció eh, el principio del año fue duro empezamos muy regulares hubo partidos que jugamos muy mal nos costó mucho eh, y después hacerse lo dice a los jugadores en ...ante del partido... ...y el último examen que teníamos de venir porque... Eh, ...cada vez que habíamos tenido un problema... ...o cada vez que habíamos tenido una pierna en el camino... ...los jugadores siempre lo nos ...demostrando personalidad y carácter... ...y lo que fue... ...la demostración y la coordinación de todo el año. Y, y técnicamente... ...y tácticamente... ...más allá del temperamento, del carácter... ...de la personalidad... Este, ...de la jerarquía que tienen los jugadores... ...que vos tenés para la categoría... ...¿dónde crees que estuvieron las claves... De, de ganar o, o solamente eh, fue, fue todo esto que estamos hablando y, y no le viste ninguna diferencia desde los desde lo basquetbolísticos no, no nosotros tenemos a lo largo del torneo tenemos grandes jugadores siempre lo dije creo que Pablo Lula es el mejor base de la categoría pero lejos eh, Gastón Esengues es un jugador probado en la categoría Blossom fue un nivel muy alto tenemos jugadores Felipe Pais es un goleador de la categoría pero a pesar de que calidad de jugadores, nosotros a principio de año nos, nos habíamos propuesto eh, pasar nuestro juego en nuestra defensa y a partir de nuestra defensa poder poner la plata rápido adelante y bueno, eh, el equipo demostró humildad, demostró que entendió el mensaje y bueno, gracias a Dios fuimos la mejor defensa del torneo a lo largo de todo el torneo y este playoff, eh, los tres partidos que le ganamos a San lo pudimos poner abajo de los 60 puntos y, y bueno, te que ha demostrado que cuando un equipo se se propone un objetivo y, y trata ya lo adelante durante todo el tiempo, se puede lograr. Estamos hablando con Alejandro Cholo Vázquez, técnico de Platense. ¿Cuánto hace que estás en Platense, Cholo? Estoy seguro febrero del 2009. Uf, un montón. Sí, un montón. Y, y, ¿Y esto tiene algún significado especial para vos, el hecho de estar en, en tu club, el hecho de estar hace ya 10 años, este o, o es meramente no, deportivo? No, la verdad es que eh, yo en el 2000, creo que fue la temporada del 2008, yo estaba dirigir en Banco Nación, y la verdad es que no quería dirigir más, y bueno, empezamos fernando para para elegir ese año, en, estábamos en la ley de capital. claro Y bueno, la verdad es que ni el más loco se hubiese imaginado que, que en estos 10 años hubiésemos ascendido no sé, creo que son cuatro categorías, cinco categorías no sé. era algo impensado y bueno, así antes del partido eh, obviamente todo el mundo estaba nervioso eh, nunca se había dado un platense el tema de, de adoptar las entradas en 10 minutos la gente estaba muy expectante y bueno eh, eh, la verdad que Necesitamos bajar la ansiedad Necesitamos eh, que los jugadores estén tranquilos Para poder ganar Y en el momento que terminó el partido A mí fue una alivio Y fue eh, la coronación de, de un laburo de 10 años Y ayer le decía a Nero Cocha Que cuando hay dirigentes que se levantan eh, lo, Los proyectos existen Y, y que los sueños se pueden cumplir Sí, la verdad que Fernando Hizo un gran trabajo, Platense ¿eh? Fernando es Primero es mi amigo, segundo es un gran tipo y tercero es un gran dirigente, un tipo que a partir de la gestión pudo manejar el club, ponerlo de la mejor manera. En el primer torneo que él se hizo cargo de la presidencia ascendió en el fútbol y en este segundo torneo estuvo casi cerca. Legati hizo un laburo terrible, la verdad que es un dirigente de primer nivel. Bueno, siempre cuando hay un ascenso y por ahí este, empiezan las dudas, ¿no? Porque los presupuestos son son muy diferentes, los de la Liga Nacional A con los del torneo de la Liga Argentina, ¿no? El ex-torneo nacional de ascenso. Digo, porque ya solamente de logística hay mucho más eh, este, y, y eso ya genera todo un ron alrededor de si este equipo asciende bajo la Liga Nacional, otro equipo asciende bajo la Liga Nacional... Platense no va a jugar a la Liga Nacional, está claro eso. No lo sé. Ojalá, ojalá que esté claro, ojalá, la verdad que no lo sé, señor la verdad, ojalá que, que sea tan claro como vos me lo decís. Eh, ¿Hay alguna duda al respecto o hay que primero mirar los números? ¿Cómo, cómo? ¿Pero hay alguna duda al respecto o hay que mirar los números? No, no, realmente no lo sé, te digo la verdad. La, o sea, eh, hablé con Fernando y con Fernando dijo, sí, vamos a jugar y. y el, el radio pasillo del club es que vamos a jugar pero yo, o sea no, no, no tengo la certeza que, de, de que sí, ojalá que, que, que sea así, yo obviamente me encantaría poder elegir y que el equipo juegue pero bueno, eso ya lo calculo que en estos días eh, Fernando lo, lo decidirá ojalá que se decida por el sí y, y si es por el mal, viene mejor con el club solo estar tranquilo pero bueno, obviamente me, me encantaría jugarlo y poder dirigirlo eh, y con respecto a, a, al, al estadio a dónde van a jugar y eso mira durante un montón de tiempo escuché un montón de cosas primero que iban a reformar la cancha segundo que íbamos a jugar en obras tercero que íbamos a jugar en tecnópolis pero yo creo que en el momento no hay nada eh, son todas son todos pensamientos son todas ideas pero La realidad es que no, no, me parece que en concreto no hay nada. Eh, ojalá que en esta semana o en el transcurso último, de los próximos 15 días se empiecen a ganar un poquito las cosas y, y tengamos un panorama más cierto de, de lo que va a suceder. Pero sí, yo creo que la idea del club es, es jugar. Sí, acá me dice María Rutivetti, que estuvo ayer en la cancha cubriendo para uno contra uno, que el sábado a las 5 de la tarde, que habló con Fernando Buen y le confirmó que van a jugar la Liga Nacional. Bueno, gracias, gracias. ojalá. Así que bueno, este, y ojalá que puedan hacerlo de la mejor manera, ¿cómo lo vemos? Eh, jugar en obra va a ser complicado también, eh, te, lo hablábamos a la mañana en tres por tres radio, que hasta hace no mucho eh, en etapa de esta liga, obras tuvo que jugar el quinto partido de eh, la cancha de ferro contra Olímpico, el partido decisivo que gana Olímpico, sí, sí, sí, sí, Bueno, tuvo que jugar en Ferro porque el estadio estaba ocupado, digo. Hay, hay hay pocas canchas y hay mucho evento en esas canchas no, no ojalá que o sea, si no, a mí, que me gustaría y me encantaría que, que podamos que agarrar que nuestra cancha y se pueda jugar nuestra cancha lo veo difícil porque me parece que habría que hacer un montón de obras y, y, y costaría mucho dinero y no sé si el club está en condiciones de afrontarlo Pero bueno si Fernando dijo que lo vamos a jugar me imagino que no bueno, lo haciéndolo el ya debe tener todo armado porque no es un tipo de improvisa así que quizás no me lo haya dicho pero si bueno si vos aseguraste o o algún periodista que él le dijo que íbamos a jugar sí. seguramente ya debe tener todo pensado Cholo querido felicitaciones eh, gran campaña gran victoria muchas gracias sí. muchas gracias y bueno eh sí, deja, mandarle un abrazo grande a a todos los jugadores del equipo y a todo, lo, todo el cuerpo técnico y toda la gente que me ayudó para que para que podamos lograr este torneo. Dale un abrazo enorme. ¿eh? Dale, gracias Juan. Chao, un abrazo chao. dicho. Chao. Bueno, este, la palabra de Cholo Vázquez, el técnico de